Comunicación Popular Estás escuchando Panorama. Panorama Compañía Aire fresco en la mañana americana Columna Ahora sí, ya estamos para conversar con Dalila Valdés para que nos dé su mirada desde la otra punta de la Latinoamérica que trasciende este continente y que nos dé alguna opinión entre otras temas sobre esta noticia que comentábamos el pronunciamiento de la OIT al reclamo presentado por comunidades indígenas de Córdoba Estimada Dalila, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida Muy buenos días, Juan Bueno, mejores días este han sido estos últimos como has dicho de recibir esta respuesta a lo que fue la denuncia este, muy bien documentada déjame decirlo también en, en un proceso que hubiera hace más de tres años eh, muy bien documentada y bueno ya ya con esta respuesta ahí eh, bastante bastante alegres y, y contentos y hay elementos bueno como cómo seguir en elementos si, Esta semanas ha sido, ha sido, ha sido una, una semana entonces de, de muchas novedades, Juan. Sí. Para Córdoba, por suerte, con esta alegría, ha habido un congreso en, en Córdoba capital del ICA, del de, de, Instituto de Cultura Aborigen, que también ha movilizado sí, eh, sí. a muchísimas personas, mucha información muy bella que se estuvo brindando en varios talleres eh, y bueno también es la semana del 12 de octubre no que, que fue declarado no hace muchos años eh, el día de la diversidad cultural y como eh, se menciona hasta el 11 eh, de octubre o a partir del 12 de octubre mejor dicho es el día de la resistencia indígena así que Se ha visto muchísimo movimiento en todo el país y esto acompañando un poco no esta noticia. No sé si quieres ver, eh, explicar un poquito mejor porque tú también vienes acompañando muy de cerca este proceso que, que se presentó en la OIT para que nos escucha, eh, es la Organización Internacional del Trabajo. Así es. Eh, Eh, y dentro de sus artículos de, de protección eh, está el artículo 169 para pueblos indígenas y, y tribales y, y bueno eh, da, da un, un marco y un sostén muy importante en nuestro país eh, ya lo veníamos diciendo también en los otros programas fue uno de los primeros en ratificar este convenio y y eh, sal de no ser vinculante sí es para los estados nacionales como una guía eh, y un, un acompañamiento y un consejo que, que se da en el marco internacional de, de todas las normas internacionales ahí sí este si tú quieres agregar este juan algo me, me parece me parece lindo porque estamos contentos con esta noticia está está muy bien estamos esperando noviembre que es cuando se da la reunión administrativa de de anual sería, ¿no? De, de la OIT que está en donde, bueno, esta sede central. En Ginebra. En Ginebra está la sede central de la OIT y estimo que la reunión será ahí, se va a tratar la problemática de Punilla de las comunidades come chingones de Punilla que firmaron esta denuncia internacional y ahí también en la nota que ya vamos a publicar se decía ¿no? eh, la propuesta que hace la organización internacional del trabajo para que haya espacios de diálogo para evitar que estas denuncias pasen a mayores, sobre todo por los costos, los esfuerzos burocráticos que implican que, que se generen espacios de diálogo con el Gobierno Nacional. Y ahí empieza una telaraña entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Consejo Provincial Indígena y un montón de cuestiones que yo ya prácticamente me pierdo. Pero no sé cómo llegamos a esta situación en la que se está impactando el territorio de comunidades sin que hayan sido consultadas. Exactamente. Eh, bueno... Desde ya los órganos existen, no eh, se comienza un diálogo con el Estado Nacional, muy bien como has dicho, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hace muy poco eh, tomó cargo la nueva directora, con lo cual todavía todo está en una pequeña transición, pero bueno, hay tiempos, no hay avances, veía casualmente que ayer, antes de ayer, si... Si hubiera estado un grupo de, de la sociedad civil viendo lo que eran las excavaciones, este, no se hubieran enterado que habían restos arqueológicos muy importantes que ahora están pasando directamente al Museo de Ciencias Naturales. Eh, son cuestiones que por lo que vemos, como se están violando tantas tantas leyes que, que protegen este todo lo que es el patrimonio, y eh, es necesario estar como al lado prácticamente ¿no? entonces claro. y recordar también y recordar cuáles son entonces estas estos amparos que existen el camino a seguir ahora sí ahí este en dentro de la respuesta que, que brindó desde ginebra oit eh, va a ser como ya hay un antecedente en río negro en el año 2018, 2008, en el año 2008, de una violación parecida. ya o sea, hay dos artículos que son fáciles recurrir, eh, y bueno, se le va a dar este este andamiento hacia lo que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para comenzar un diálogo con el Estado Nacional. Eh eso va a implicar por supuesto un parlamento de, de las 40 comunidades eh, por ahora son, son sabemos que son más pero de las 40 comunidades que estamos en diálogo eh, con Mechingonas eh, Sanavironas y Ranquel eh, y especialmente por las que atraviesa este la, la autovía que son más de Siete comunidades eh, por donde atraviesan. Casualmente en varios territorios se está sufriendo lo mismo, lo vemos en el sur. En la semana, por eso te digo, fue una semana muy este, de muchísimo movimiento. También eh, he recibido un mensaje de, de la hermana Vero Aspirós, quienes trabajan con el tejido de profesionales indígenas en, en toda Argentina. Y bueno, en el Congreso Nacional por el 12 de octubre también eh, se han manifestado distintas diputadas, diputados y bueno, quería rescatar y traer al, al programa del día de hoy este algo que, que la diputada Mónica Macha, que creo que es del Frente de Todos de Buenos Aires sí. este, colocaba, ¿no? Y que tiene que ver también con, con este proceso de memoria tiene que ver también con Venía escuchando el programa eh, hoy me parece que estaba más como hacia el lado del bienestar que hacia el lado de la salud que es tan importante también eh, y bueno en este proceso antes de la reforma constitucional del año 94 que bueno nos permitió abrir un poquito más este con el artículo 75 y eh, Y ahora no, no puedo dejar de pensar ¿no? en lo que fue la Corte Interamericana y este juicio de de, de sarayaku en donde decía no el Estado Nacional ¿Pero qué da nosotros con esto? Porque en definitiva eh, están haciendo que se vaya esta empresa que extrae petróleo ¿Pero qué gana el Estado, el Estado Nacional? Y gana derechos y gana la posibilidad ¿no? de ser un una nación más justa, eso no es poco, digamos, no, no se puede claro. este, subestimar esto. Y hasta antes de la reforma del 94, eh, había un artículo, que creo que era el 62, que decía que todas las poblaciones, todas las personas indígenas debían ser llevada, llevadas a los márgenes desde ¿no? del, del país hacia las fronteras y ser convertidos al cristianismo al, al cristianismo decir entonces realmente esa era la herencia no que, que produjo la, la nacionalización o ¿no? desde la campaña de roca en donde eh, los hombres eran obligados a, a ir a trabajar a los ingenios a, a las a a las vides, a las cosechas y las mujeres y los niños eran prácticamente en una situación de esclavitud llevados a este que trabajaran en las casas ¿no? de, de estos terratenientes. Eso fue hasta no hace mucho tiempo, no pero después de repente nos vemos hasta hace poco también con una desposesión ¿no? de, de lo que... Eh, en Mascar, que en Mascardi pasó ahora hace, hace poco de, de territorios. Prácticamente se vuelve a repetir la historia, por eso es importante recordarla y estarnos recordándolas eh, con frecuencia. Entonces, este tejido, todo esto fue lo que habló la, la diputada en el Congreso, y este tejido de profesionales indígenas entonces dio una propuesta a través de esta de esta diputada que me parece también muy importante para rescatar porque si bien no hay un córdoba estamos comenzando este proceso de visibilización comenzando esta esta vía si se quiere no de del reconocimiento legal de los propios derechos que, que están en la constitución nacional pero aún no son reconocidos en la constitución provincial entonces dentro de esta de esta propuesta que, que dio la diputada, está la propuesta del tejido de profesionales indígenas. Hasta ahí vamos bien, ¿no, Juan? ¿Me va sí. siguiendo? Entonces, sí. hoy, hoy tenía muchas cosas para contarte. Eh, está la alegría de, de este de esta respuesta de, de OIT, que es la primera que, que existe en Córdoba. Es la primera denuncia que, que se consigue elevar desde... Este, Ajá, mirá qué interesante siempre la de eh, presentar una asociación de trabajadores, o ¿no? un sindicato sí. eh, junto con organizaciones y comunidades indígenas y la verdad este para todos era algo muy nuevo era algo que si bien teníamos información este fue algo muy nuevo poder llegar a esta instancia lo cual me eh, obviamente nos tiene a todos como en un estado de eh, investigación también. Sí, sí, sí. Es, es muy importante este paso. Eh, bien, entonces, dentro de la propuesta del tejido quería contarte también quién está quién es parte del tejido de profesionales indígenas en Argentina y eh, quién de alguna manera dirige este tejido eh, es Vero Aspirós, que, que era el que te comentaba al principio Vero Asp Verónica Aspirós-Clenián eh, bueno, es una hermana que el año pasado conocí más o menos para esta fecha, la conocí personalmente pero ya la venía siguiendo ella eh, trabajó como directora en la parte de Pueblos Originarios de Linares en donde, bueno, se intentó en ese momento, porque fue justo dio la pandemia, eh, organizar cooperativas no para que las producciones de tejido, de cerámica que hacían las comunidades se pudieran a través de esta cooperativa este mostrar en una página este virtual para que existir este este intercambio fue un poco difícil en ese momento porque las comunidades este, no se terminan de identificar dentro de, de la figura ¿no? del estado del, del cooperativismo por eso también siempre se se trae que la autonomía para los pueblos originarios y la auto y libre de determinación es, es tan importante ¿no? y que cada encima que cada comunidad tiene su proceso familiar para conversar las cosas entonces son tiempos distintos realmente en ese momento esta figura del cooperativismo no funcionó sin embargo es una propuesta interesante del estado no y el estado también intenta acercarse hacia las comunidades y bueno Siempre, digamos, más en el marco de, del desarrollo económico, eh, siempre ya traen propuestas este, muy digeridas, no no hay como un diálogo, eh, que es lo que, bueno, justamente estas herramientas como de la OIT, como de la declaración, trae un poco a, a tema, como esta posibilidad de diálogo que decías vos también, eh, de escucha, ¿no? De, bueno, porque ustedes aquí tienen sitios sagrados, ustedes aquí, eh, sus sitios de, de, de rituales son los que le dan ese ese, ese sostén invisible ¿no? al territorio, entonces eso implica ¿no? como un, un oído abierto, eh, pero yo siento que sí se va a dar. Bueno, hablando de, de Vero, volviendo a Vero... Entonces ella es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, es candidata a Doctora en Salud Colectiva eh, y tiene una maestría en Salud Intercultural. Yo a ella la venía acompañando ya en, en sus... Este, es, es del pueblo mapuche también, eh, en cada una de sus ponencias y en el año 2017 en Santa María de Punilla se hizo a través de sonco cultura este un encuentro fue, fue el, la primera el primer encuentro de plantas medicinales uh -huh. eh, escuchando un poquito lo, lo que este, venía en el programa eh, es como volver a recordar ¿no? dentro de las plantas medicinales que en realidad los laboratorios toman ¿no? como como esa matriz en lo que son las plantas eh, recordar más en, en Córdoba no donde todavía hay uno o dos ancianos maestros eh, que te enseñan cómo desparasitarte en qué época del año se toma cada planta eh, nosotros decimos que las plantas también son nuestras hermanas mayores de alguna manera nos conocen entonces hay Eh, una comunicación entre nuestro cuerpo con las plantas entonces bueno eso trataba un poco este este primer encuentro que se debió en 2017 y a raíz de eso este se nos invitó a tener un, un espacio en la Expo Cannabis en Buenos Aires a Zonco Juntur allí fuimos con la y bueno bueno esta, esta mega expo evento y tal se dio en en la rural en Buenos Aires. Entonces, en un momento estábamos haciendo un círculo de ceremonia en un lugar tan este significativo, ¿no? Como es la sociedad rural, ya eso lo dice todo. <risa> y realmente digamos, siento que todas las energías que se mueven en espacios así después también movilizan no un montón de, de otras cuestiones bueno, en 2017 tuvimos la, la oportunidad de participar vinieron hermanas que eran agentes sanitarias de, de chaco de rosario de san juan eh, de tucumán eh, en este cuenta en la ciudad también que eh, qué bueno fue, fue, fue todo muy muy bonito. Y en este último encuentro que fue en el 2021, ¿no? El año pasado, después de todo lo que pasó, ahí este vino Vero Pastiros y en un círculo de la palabra vino a presentar su libro o un libro en donde ella participó, mejor dicho, que se llama Integrado. Este pudo traer a tema un poco lo que es la salud intercultural. Salud intercultural que en Córdoba, o en, en, en muchas provincias, se da de, de manera natural. Eh, recuerdo que en Cruz del Eje había un doctor que, que todo el tratamiento previo, digamos, este lo hacía acompañado, acompañado de, de una mujer medicina que vive en San Marcos, Eh, y que trabaja con pinturas que trabaja con plantas medicinales entonces tal vez sea un poco más natural no está esta cuestión de, de la salud intercultural y, y bueno Vero vino entonces a a mostrarnos un poco este este libro en el cual participó y que marca la inclusión de los derechos colectivos de los pueblos originarios para construir un modelo de atención complementario entre la medicina tradicional mapuche, en, en su caso, y la de los pueblos originarios y la biomedicina, este para llegar a un sistema de salud integrado. Entonces, ella junto con el tejido de profesionales indígenas este elevaron una propuesta a esta diputada que, que estuvo hablando el 12 de octubre hace muy poquito eh, y que me pareció bien interesante como para traer este aquí a tema que tiene que ver un poquito con con esta respuesta de la oit que tiene que ver con él el, el futuro de, de ir este reconociendo los derechos que los pueblos originarios vienen resistiendo y eh, Y en la propuesta, entonces, habían tres puntos que, que me parecieron importantes. Eh, proponer un proceso de consulta sobre la ley de propiedad comunitaria indígena y que tenga tres etapas. Una que sea la consulta a las mujeres indígenas y sus comunidades lingüísticas, y ¿sí? reconocer que el pueblo mapuche aún este, mantiene su lengua este viva así como muchas otras comunidades de Argentina. El punto 2 es consulta a los varones y las desidencias por pueblos originarios. El punto 3 era consulta vinculante del texto final de ley para la comunidad indígena, urbana y rural, que se hará por medio de un padrón electoral de los pueblos originarios que habilite una votación nacional indígena. Y finalmente, la lengua es política, Y hay que cuidar entonces las formas de vida ancestral. La conformación del Estado argentino unificó una lengua y una forma de vida cultural, impugnando y violentando las otras formas de vida y de ser, y de estar en nuestro territorio. Basta con impugnar la lengua de las comunidades indígenas para que no puedan acceder a la educación, al trabajo, a los recursos del Estado, y basta de dejarlo sin lengua para su forma cultural para que su forma de vida ancestral desaparezca. Y ahí se expresa con un abrazo muy grande a las hermanas que están sufriendo ahora en, en el sur, están siendo separadas de su territorio eh, y, y llevadas, este, privadas de su libertad. Entonces, bueno, me pareció importante también reconocer estas estas personas que realmente se las juegan, Juan, vos sabés que eh, hoy en día quien está eh, defendiendo cuestiones que tienen que ver con enfrentarse a grandes poderes, se, la, se las juegan. Eh, y bueno, es importante también reconocerlas, ¿no? eh, porque de alguna manera también son Depende de los espacios que cubren, pero son un poco la voz de, de un montón de personas que no se pueden, eh, o no se las escucha, o no se las puede, no se las llega a ver. ¿eh? Así que eso, reconocer este trabajo del tejido, este este trabajo de la diputada. Eh, y bueno, y seguir firmes ahí en, en las acciones, que, que vayan generando que este tejido también sea más grande. Eh, no sé cómo te ha sentado a ti la noticia, pero a mí me ha sentado muy bien. Hay muchas cosas todavía que, que debemos limar ahí a las internas, pero pero bueno, con, con mucha voluntad. Compartimos esa alegría, estimada Lila, y bueno, más allá... Bueno, como nos decía Raúl Montenegro... Eh, cuando se le preguntaba, realmente estamos viendo un ecocidio y cómo plantarnos frente a algo tan gigante, él nos decía, les recomiendo que lo hagan sin esperanza y sin miedo. Y me parece que es un poco así. Tampoco en lo personal no voy a poner muchas esperanzas en la respuesta que nos pueda dar o solución que nos pueda traer la OIT, pero sí me parece que son grandes herramientas para que sigamos aprendiendo, creciendo y y encontrándonos acá en los territorios, sabiendo de que realmente tenemos argumentos, tenemos elementos para, para mostrar. Después, ¿qué resulte de todo eso? No lo sé. Eh, yo siento que, bueno, por una cuestión global eh, y que todo se perfila hacia... Una, una imagen ¿no? de, de integración así sea como dice el, el dicho nobleza obliga el estado este que no es poco que también es precida ahora este en, en naciones unidas eh, el estado no puede eh, invisibilizar en esta instancia la eh, lo que está ocurriendo en, en el territorio. No lo puedo hacer, digamos, ya digamos todos están eh, con los ojos y con la mirada en, en nuestro país porque están surgiendo muchísimas irregularidades. Eh, yo sí soy un poco más esperanzada, soy esperanzada de que eh, veo veo ahí como una, una buena luz, hay que esperar, hay que... ...seguir... este ...firmes... Eh, ...ve un, un lindo... ...acompañamiento de, del resto... ...de los hermanos... De, de, ...del resto de América... ...de, de Latinoamérica... Eh, ...que también ya están... Este, ...dando un apoyo ahí... Eh, ...bien bonito... ...bien fuerte... ...y, y bueno... ...Juan, como, como decís... Eh, ...yo a Raúl... ...lo admiro un montón... Raúl Montenegro este es un biólogo que tenemos la, la suerte de, de, de, de bueno, de, de, de que se sensibiliza siempre y da todo el apoyo, así como Nora Cortinas, él también eh, desde todo el conocimiento que tiene eh, me acuerdo que una vez en San Marcos sierras ahí no me acuerdo en, en dónde estaba y Y llama por teléfono a Mariela tuliani y, y yo estaba ahí también, así que dijo, ah, bueno, ya voy para allá y allá llegó y, y tuvimos una tarde abajo de un árbol ahí de, de una conversa ahí eh, bien rica y, y él sabe que, bueno, me parece que los plazos, viste, sí deben ser este sincronizados y... y no se exceden los plazos, no los marcamos Tal vez nosotros, pero eh, Siempre se ha mantenido firme Y es él fue ganador de, de De los premios Nobel, ¿no? Sí, del Nobel este, Alternativo, sí Del Nobel Alternativo, exactamente Y, y tiene también una red Integida y súper Sensible y poderoso De, de personas que lo acompañan, así que bueno, un abrazo para él si lo está escuchando... ...me dijeron que estaba medio enfermo... Eh, ...así que le mandamos un abrazo también. Estimada Dali, como siempre un placer conversar contigo. Igualmente un abrazo grande, con mucha fuerza. Así pasaba Dalila Valdés de la organización y comunidad sonco ...Con de Santa María de Punilla desde México... Poniéndonos a tono de lo que tiene que ver con la realidad de pueblos originarios en el Abya y no solamente cordobés, sino regional e internacional.